They take, they take the board, the board away. away, they, they give you masks and costumes and an outline of the story, the story Then leave you all to improvise their vicious cabaret In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties There are warrants, forms and shitties, and a jackboot on the stair Sex and death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 The curfew you grow a slide, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, stroll by mystery. <laughs> Muy buenas noches. Está sintiendo radio cucar radio cucaracha la radio del queso de un kilo, ¿eh? Decimos la radio del queso de un kilo, eh, no porque acá haya ningún queso, sino porque ella radio cucar radio q cu de queso y k de kilo. Radio cucar radio cucaracha, la no veo, eh? No veo la Sí, hombre, sí, que vos suena, ese sitio que allí es eh, la capital de un viejo reino, eh, que llegó del Duero al, al Cabo Peñes de, de Finisterra nervión Sí, hombre, sí, sí, joder, que estaba aquel, cómo se llamaba, Alfonso segundo que, que conquistó Lisboa y la de mi madre. Sí, eh, sí hombre, pues desde ahí de donde sale. ¿eh? Ahí, ahí está Radio Cuca. De hecho, no veo siéntese el 107.3 de la frecuencia modulada Que se siente y mucho decir, ¿eh? Pero bueno, normalmente, oye, pues en algunos sitios o tal Pues sí, sienten el 107.3 de la frecuencia modulada Y si no, en cualquier parte del mundo debiera sentirse a través del www.radiocuca.org Lo que pasa que bueno pues llevamos un tiempo con problemas ¿eh? y no se siente a través del www.radiocuca.org, la nuestra página web, pues por lo visto no un tira. ¿eh? Eh, bueno, está diciéndome ahora mismo Macetu, ¿eh? a, través del, a través del chat, que, que por lo visto que no un tira. Bueno, anda, pues oye, y vamos a hacer? Eh, no tira el tal, no me está sintiendo nadie en directo Bueno si, sí, tampoco estar sintiéndome en directo Cualquier persona que tenga el 107.3 Pero bueno, que si no hubiera nadie en el 107.3 Y no se sintiera a través del www.radiocuca.org Bueno pues daríamos un poco igual Porque el programa va a hacerse igual Y hombre, si ya, eh, ya diciendo esto Eh Ya diciendo esto ya supongo que bueno, pues, ¿m? que ya prácticamente es imposible pensar que este programa se cualquier otro que no se ese así ¿eh? que, que al so conductor ¿eh? importa y un, un, un carayo que, que lo sienta que no lo sienta que él nada más quiere falar nada más quiere putricar para la tercera persona pero estoy hablando de mí que yo soy el anedónico miserable y estoy programa ya como casi todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Cuca Anedonia Anedonia en Radio Cuca buenas noches a todos yo soy el anedónico miserable director, realizador, productor, etcétera todo lo demás que pueda haber de este grande programa grandioso digo lo yo a ver ¿eh? pero supongo que tenéis que decirlo los lo, lo que estáis de, de, de los duñado ¿no? ¿Eh? si grande no llega grande ah, sí, mola, joder bueno, malaba me, me, prestame, venía a mí en vez préstame venir a eh. Pues, lo, no sé ya, si vos presta los demás sentirlo Bueno, pues que sí. últimamente hay un mogollón a de descargas tremendes ¿eh? en el archivo.org, que donde ¿eh? donde de algunos salgamos nuestros programas, hay un ciento, de, bueno, un ciento, un ciento de descargas y poco. Ahí, ahí está un par de cientos y, y, y de trescientos ¿eh? tela, casi nada. ¿eh? Yo que en la vida, joder, estaba yo orgulloso de, de aquel que hice ya en mucho tiempo. ¿eh? aquel de dedicado al, al tema al cantar principal de la banda sonora de Casablanca ¿eh? es As Time Goes By tenía estaba yo bueno, te todo contento porque tenía cien descargas ¿eh? pues, bueno, en un momento ¿eh? a, a, a de alguna gente se ve que, que cayó en gracia ¿eh? la neodonia y, y ahora tengo unos cuantos cientos de descargas Y bueno, esta noche eh, quería contaros yo ¿eh? Quería contaros porque bueno, al correr de, del tema ¿eh? Hay un momento, joder ese potenciómetro, El potenciómetro, digo el potenciómetro de, de... ¿Cómo se dice esto, joder? Del de, de CD de fondo, que lo valles Y sigue sonando igual, eh <ríe> Y la hostia Bueno, yo lo que voy a hacer es Susitarlo para que, para que no suene ¿eh? ...a ver si me entendéis... ¿no? ...bueno pues eso... Que, ...que decía vos yo... ...que esta noche tenía ganas de hablar ganas de... Falar de, eh, ...de una persona... Eh, ...bueno de una persona no... ...de unas cosas que falé con, con esa persona... Eh, ...yo una persona de esas... Mmm, ...tomó que ya vos pasará... A, la, ...a los demás... ...a los que estéis sintiendo esto que... ...bueno que ya tengáis una una edad... ¿eh? ...una edad mediana... ...como, como yo mismo... ya pasé más o menos, la mitad de la mi esperanza de vida ya la pasé o por lo menos de, de la esperanza de vida a la que yo, bueno estoy obsesionado que, que voy a llegar luego igual llego me curto eh, y no llego a, a esos años que, que yo decía que voy a llegar, o a lo mejor resulta que ay, llego a, perdón, allí que estoy intentando esto, subir el respaldo de, de la silla y misterio, yo a ¿Eh? lleva ya siete años ...alguien vaya a los respaldos de de lesilles, donde, donde hay ya siete años donde hay más de siete años ¿eh? y una cosa y una cosa realmente curiosa y una cosa realmente curiosa pero pero sucede bueno que, pues que os decía que los que bueno pues seguramente los que se ya es un poco viejos un poco viejos ¿eh? por porque bueno pues necesariamente eh, hay que hay que tener unos años para poder ¿eh? ...entender esta cosa que voy a... ...que voy a decir... ...eh... al rollo de... ...de la amistad... ...eh... ...de la amistad... Eh, al, ...yo acuérdome... ...hay... ...hay mucho tiempo... ...cuando empecé a notar una cosa que... ...que... ...bueno pues que... ...de la misma manera que antes... ...cuando era más niño... ...cuando era más rapaz... ...pues... ...bueno pues... deseaba de... ...ver a un amigo... ¿eh? ...un tiempo... un tiempo unos cuantos meses un, eh, pues por el tema que fuera eh, cortaba un poquillín la, la relación eh, pues mismamente porque yo que sé pues vives con una clase un año pero para el siguiente te chaves de chaves de chaves de de, de ir con él, de chaves de compartir clase bueno pues digamos que <coughs> eh, en, en ese en, en ese caso, en esas situaciones pues a lo mejor la, la amistad eh, enfriaba o mismo desaparecía eh, mismo desaparecía eh, Pasaba perfectamente que supuestamente y eres, y eres muy amigo de una persona y bueno pues esa amistad en unos pocos meses parece que ya no tenías nada que decirte pero según iban pasando los años ¿eh? Eh, yo de que había de algunas personas con las que oye pues podía pasar mucho tiempo sin Vélez Y luego después cuando les veía otra vez, les veía de nuevo, resulta que bueno pues, pues como, casi, casi ya era como si nos hubiéramos visto el, el día, el día anterior, ¿eh? una bueno, una cosa curiosa una cosa muy muy prestosa que ya era que bueno pues que joder, que, que, que la amistad permanecía, esa conexión. Acuérdame que dicho me la, la mi mamá, esto yo creo que ya lo conté en la radio, porque bueno, ¿eh? llevo tantos años contando cosas que, que como para no repetirme, <ríe> que no me pasan tantas cosas, a ver, la, la mi vida no llega tan excitante como para que todos los hermanos tengan alguna cosa nueva que contar, ¿eh? Son pedíes. ¿eh? Bueno, la cuestión es que cuando él lo comentaba esto con mi madre y tal, él decía, me llamo, es que... Eh, claro, eh, estás estás creciendo. Y yo digo, bueno, eso ya lo sé yo, joder, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando, ¿Eh? Y como como joder, Bájate Y como mierda. No sé si vosotros lo sentís. Sí, tenéis que sentirlo, claro que lo tenéis que sentir. No, de, de, de verdad que voy a acabar quitando el fondo, eh, porque joder me vivo que, que suene tan tan alto. Bueno, voy a hacer esto, que, que si lo dejo ahí, igual no sube, eh, son así, va así, no, todo el rato, bueno, pues sí, eh, pues me que sí, voy a dejarlo así, no, ¿eh? no os molesta para sentirme, ¿eh? si os molesta, levante la mano, no hay nadie que levante la mano, yo no veo ninguna mano levantada aquí, o sea que será que no molesta nadie. Bueno, pues que de, de, de explicaba ¿eh? la misma, pues bueno, pues cuadra que hay mayor que yo. Pasa que sí, siempre con los más, que son mayores que, que los hijos. Y entonces decía media claro, ¿y es que? A ver, eh, llega un momento en el que la gente ya cambia cada vez menos. ¿eh? Cuando ella es niño, pues cambies mucho, ¿eh? estás creciendo. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, en poco tiempo lo mejor hay muchos cambios. Entonces decía ella, claro, la, la persona ya no es exactamente igual. Eh, esa persona con la que tenías a mí muy poco tiempo cambia, pero claro, según vamos, según vamos eh, creciendo, haciéndonos cada vez más bellos... pues a lo mejor, eh, a lo mejor no, seguro ese cambio eh, más se va ralentizando ¿eh? y, y eso eh, más o menos la persona va va sentando. y al que llega de una manera pues quedas ahí, sigue siendo de esa manera y normalmente, no siempre, pero normalmente hay mucha probabilidad de que, bueno, pues de que cambie, cambie poco. Entonces eres una persona con la que en el momento que la conociste con Xeniasti, eh, pues y es fácil, eh, y es fácil que, que sigáis conservando esa amistad, aunque vos veáis poco. Eh. En este caso, pues yo cuadra que ayer vi a una persona que, bueno, pues casi se podría decir que, hombre, yo siempre digo aquí eso de que es muy difícil decir cuál llega la, el tocantar favorito porque cambia ¿eh? con las con les situaciones, lo que pasa que, bueno, pues lo mayor escoges uno en plan estándar, que dices tú, venga, este... Y es muy difícil decir cuál es tu grupo favorito y muy difícil, difícil decir cuál es la tu peli favorita. Muchas veces eso, pues, escoges una sencillamente por decir, venga, pues, ye esta. Pero, pero ye, bueno, pues, ya totalmente diferente dependiente del, del momento, ¿eh? Del momento en el, que, en el que la sientes, en el que la ves, esa peli. Bueno, pues, con las personas cuido que a lo mejor, no siempre, porque parece que... que hay veces que hay personas que bueno pues que tienen una conexión ¿eh? entre ellas... que saben que realmente pues serían la pareja de, de mayores amigos bueno esta persona que yo os digo pues eh, la que yo digo siempre que hiela mi mejor amiga no sé hasta qué punto puedes decir que yela la, la tu mejor amiga pues una persona a la que ves al mejor un, un par de veces al año ¿eh? Eh, con la que mantienes conexiones un par de veces Eh, claro, hay mucha gente que bueno pues que la tengo más cerca, que, que me echo un hábito cuando me hace falta, eh, que yo lo he hecho a ellos, con los que comparto muchas cosas, aficiones, eh, mismamente a la radio, yo qué sé, o, o vamos juntos al, al monte, o, o vamos a comer juntos, qué sé yo, muchas cosas, mucha gente con la que me presto mucho tar, eh, entonces diréis a ver que <risa> no son mayores amigos todos esos que esa que ves que esa que ves al ¿eh? un par de veces al año bueno pues igual no lo sé ¿eh? no lo sé hombre supongo que objetivamente ¿eh? debería debería decir que sí ¿no? lo que pasa que eh, subjetivamente eh, no sé eh, tiene una tiene una cosa especial esta otra mesa que os digo que ya el fecho es de, de poder pasar ¿eh? Eh, ...mucho tiempo... ...en sin vernos... ...yo os digo, eh, igual... ...en eh, sin vernos y en sin falar... ¿no? Eh, que, ...que no llegue el caso ese... ...hay gente que no veo... ...pero con la que falo todos los días... ...a través de, del internet... ¿eh? ...por ejemplo... ¿eh? ...pero bueno, en este caso... ...pues ni siquiera se da eso... Eh, ...porque bueno, pues... Eh, sentímonos a gusto... ...falando en persona... ¿eh? ...y yo muy curioso porque... ...ese... de veces al año que, que nos vemos, pues somos capaces de estar horas y horas y horas en Sin Callar. ¿eh? Siempre tenemos eh, alguna cosa que, que decirnos y <coughs> siempre nos entendemos bien. Siempre nos gusta hablar. No ya que estamos de acuerdo. ¿eh? No, no, en absoluto. No necesariamente estamos de acuerdo. Pero eh, Indasina préstanos hablar. ¿eh? Todas esas cosas préstanos Eh, falales, ver el punto de vista de, del otro y, bueno, pues cambiar incluso y tal. Y, bueno, pues cuadró eso, que ya os digo que eh, ayer fue una de esas situaciones ¿no? en las que, bueno, tres horas no dieron para nada. <risa> tres horas no dieron para nada, porque lo normal es echar seis o siete, por lo menos, de charra. ¿Eh? Ayer, bueno, pues por circunstancias laborales, de esclavitud laboral, pues no me quedó otra que dejarla Deixar la cosa en, en tres miserables ores Miserremesores ¿Mm? Más miserables que el anedónico miserable Pero bueno, en fin En ese tiempo Como no podía ser de otra manera Salieron muchos temas muy interesantes Y, y falamos de un montón de cosas Sobre todo prestamos a hablar mucho de, de ideas Bastante fonderes No somos de, de falar de nimiedades, la verdad Y a lo mejor es ello uno de los, de los Motivos por los que Tenemos tan buena amistad porque igual no tenemos tanta facilidad para hablar de, de estos temas así, fondos, eh, con muchas otras personas. Yo tengo la fortuna de que sí, ¿eh? de que sí tengo sí tengo la oportunidad. Aunque, bueno, no sé, no exactamente a lo mejor tampoco de, de estas cosas. Bueno, sí o no, bueno, qué sé yo. Bueno, el caso es que que falamos mucho, ¿eh? que falamos mucho. Y ayer, en concreto, pues en algún momento estábamos... comentaba esta persona bueno pues que está últimamente leyendo muchos libros sobre el tema de los tóxicos a los que estamos eh, expuestos todos los días y que está haciendo por, por intentar quitar los más de los de los tóxicos de la de la subida ¿m? y entonces recuérdame ¿no? que bueno pues que falábamos de de oye, pues que será mayor, beber agua del grifo, beber agua de botellas, tal, y que será mayor, comer esto, comer lo otro, y, y en un momento dado, acuérdome que me comentaba, mira, pues yo últimamente lo que estoy pifiada ye por chorizo, yo no sé si el chorizo es yesano o no es yesano, pero a mí me gusta mucho el chorizo, <risa> y bueno, pues claro, se llevó a, a decir, eh, a pensar, eh uh olvidar un poquitín que en realidad a ver, la coherencia absoluta es ¿sí? posiblemente imposible valga la, la redundancia eh, y es muy difícil decir venga yo estoy haciendo las cosas totalmente bien totalmente coherentes con lo que yo pienso y es muy difícil y además a lo mejor ni siquiera ye, ni siquiera es deseable y de hecho pues bueno comentando esto que oye pues vamos a intentar quitar lo que podamos pero tampoco y, y, referido a los tóxicos decía bueno mire, pues yo qué sé pues si puedo um, calentar en eh, un momento que decíamos yo no sé si si es verdad que el micorón es más tóxico que eh, que que otra cosa pero bueno lo que sí lo que sí podemos estar seguros que entre calentar un espato de escocés en el microondas y calentarles al fuego. Pues oye, el microondas puede a lo mejor resulta que es seguro, a lo mejor resulta que es tóxico. Pero el fuego, oye, de toda la vida va, y bastante. ¿eh? <risa> Por lo menos usose mucho, tiene usado mucho. O sea que tan malo no debe ser. ¿eh? No debe ser el, el, el fuego, ¿eh? el fogón. ¿eh? Aparte que anda más rico, las cosas que. ...yo por lo menos noto la diferencia... ¿eh? ...entre charo eso... ...pues unas patates guisaes... ...que tan fríes... ...entre calentales en, en el forno de microondes... ...y calentales en la sartén... ...oye pues que quise te diga... ...les de la sartén salen más riques... ¿eh? ...a lo mejor pues... ...porque oye pues con el fuego... ...y pues los restos de aceite o de salsa... ...que ainda que tienen... Pues bueno, esto un poquiñín el borde, la superficie, qué sé sí, yo, cualquier la tal, pero sabe diferente, ¿eh? sabe diferente. Que eso no quiere decir que yo no use forno horno microondes, ¿eh?, uso, ¿sabéis para qué?, para -pa sólidos casi no lo uso, a menos siendo que ande con prisa, ¿eh? que este yo todo tengo que salir, joder, vale, sí, quieres quitar luz delante, pero coño, si tienes prisa, pues, pues luceslo, ¿eh? ¿eh?, siempre si alguna vez que tengo mucha prisa... pero hay una movida para la que uso siempre tíos y y para los para los líquidos, los sólidos no, pero para calecer el eh, bueno que líquidos a ver no, si tengo una sopa, caliento la en el fuego también, eh, caliento la sopa al fuego, que además tiene una cosa buena porque si tienes una pota grande de sopa, de cocido, de lo que sea, eh, si saques nada más lo que lleva pa para tomar una vez del chefe al plato y lo, lo caleces en el plato, pues entonces, eh Eh, y es más fácil que el, que lo demás se pierda y por embargo si lo calientes todo, calientes la pote y, y lo pones a ferver eh, pues entonces con ese ferviu, pues ya mates bueno pues pues bichos que pueda haber que, eh, que, que a lo mejor que a lo mejor eh, pues bueno eh, van en trabajen para que aquello se pierda, para que ya no se pueda comer, eh. entonces bueno pues vale más en todos los, en todos los aspectos Pero bueno, de todas maneras, pues decíamos eso, que lo importante en un lo mejor eliminar ¿eh? la, la toxicidad. Basta con hacer con lo posible por reducirla. ¿eh? Oye, pues eso, lo dicho, si en cuenta de, de, de, de calecer una cosa en el forno microondas, pues la calecer en el fou, posiblemente ya estás reduciendo tóxicos y ya está, y ya está. Y luego hay otra cosa por bueno, la que yo insisto muchas veces, Eh, eh, los seres humanos eh, por fortuna no somos mecanismos ¿m? entonces eh, nosotros mismos, la nuestra conciencia también influye en el efecto eh, que hacen sobre nosotros eh, eventos externos Influir no quiere decir que, que, los, que los modifica o que influya al, al 100% que sería capaz de eh, la, la nuestra conciencia de, de eliminar un tóxico No, no, pues posiblemente no. Pero bueno, y es mucho más poderosa de lo que de lo que podemos pensar, ¿eh? Y el fecho de, de estar alegres y de disfrutar ¿eh? de, de alguna cosa, pues también reforza sirve para reforzar el nuestro sistema inmunitario, ¿eh? y para defendernos de, de agresiones externas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que si tú decides comer nada más verdura, ¿eh? ...porque te parece que hay la manera más sana de comer... ...y de esa manera pues elimines tóxicos y no sé qué... Oye, ...pero resulta que, que no te gusta especialmente la verdura... ...pues posiblemente sufras... ¿eh? O ...sufras o dejes de disfrutar con la comida... ¿eh? ...que también se puede disfrutar comiendo... ¿eh? ...a ver que esto lo diga un anedónico... Eh, ...y pan ribo, un anedónico miserable... ...pues bueno, yo un poquitín así... Eh, que, yo, ...que tú disfrutes comiendo... Pues para que vos pa, veáis que tampoco hay coña, cada vez menos, ¿eh? Y tengo me tengo me fichado en ese tema. ¿eh? Que cuésteme cada vez más, pues, al contrario, que yo lo que quiero cocinar para ¿eh? para que te rico, para que me sepa bien. En antes, pues, bueno, había platos que decían, meca, voy a hacer esto, uy, qué guay, cómo va a prestar. Y luego me decía joder, qué rico y tal. Y últimamente feo esas mismas cosas, ya os digo, por desgracia... lo peor que tiene esta movida de, de la personalidad anedónica, ¿eh? y, y la, la, la, la, como yo llevo a su alto tolerancia, vaya, eh, ¿no? Bueno, que sé yo, ya lo pensaré, ahora no tengo ganas, pero bueno, la tolerancia, ¿eh? que quiere decir que enseguida, ya bueno, pues lo que te, lo que la primera tolerancia, no, niño tolerancia, que ya, en su vida específica, Sí, me parece que se llamaba así, la saciedad sensorial específica... ...que ya era lo de un sabor que en un principio podía resultar proceder, ...por ejemplo, un sabor, un estímulo cualquiera, vamos, en este caso un sabor... Eh, ...bueno, pues a base de presentarse repetidamente, pues deja de, de tener ese efecto... ...más o menos, eh, eso conocemoslo todo, conocen a los hueles... ¿eh? ...la sabiduría tradicional, si nunca está hasta hace y media... ¿eh? eso al fin le acabó bueno viene a ser exactamente exactamente el tema del del que del que hablamos en un quince treinta y media faltaste biena y como esto que contaben yo por ejemplo nunca metido por por fumar tabaco nunca fue una cosa que que a mí me llamara la atención pero bueno pues a mi generación no sé si ahora también pues bueno pues ya era como un signo de una señal de paso, si quieres, llamarlo así, no un rito de paso el, el el empezar a fumar. Entonces, bueno, pues había muchos que cuando llegaban al instituto, que en los mismos tiempos través al instituto a los 14, bueno, pues empezaban a a dar al ¿eh? al cigarrú, al pitín, ¿eh? y mmm, un bueno lógicamente cuando los cogían en casa pues chaval es una bronca tremenda y un método que solían usar los los para pa, para para castigar a los, los fíos fumadores y era ponerlos a, a fumar de seguido hasta que no podían más hasta que cogían en al, al tabaco eso ya la la saciedad sensorial saciedad sensorial específica vale ¿Eh? Bueno, pues eso. que Todo esto viene para decir que, bueno, pues con el comer y el no comer, pues que también se puede, ¿eh? se puede, se puede experimentar placeres y se puede llegar a una saciedad sensorial. ¿eh? Pero bueno, estábamos hablando de uno que decide, oye, pues yo quiero reducir tóxicos. Y entonces para reducir tóxicos, nada más voy a comer pues raíces, verduras, yo qué sé, verses ¿eh? y, y esto, vale. Y la putada que no les gusten demasiado... ...y encima claro, como tienen que reducir tóxicos... ...tampoco puedo echar yo un chorritín de aceite... ...para eh, pa darles un poco de sabor y tal... ...entonces bueno, pues come eso... ...y si yo me sigue a lo mejor... Pues, ...así reduz muchos muchos tóxicos... ...pero hombre, también el, el, oye, el placer... ¿eh? ...que puedes sentir un día al pegar un, un, ...un muerdo, un, un cacho chorizo... ¿eh? ...que ya vos lo cometemos más veces... Eh, ...yo soy vegetariano en una práctica... ...pero no en no una teoría... ...de hecho mira, todavía como ayer el, el, el día de la más ¿eh? ...el domingo... Eh, ...bueno pues la mi mamá... ...llamó a y tal... Y ...dice, oye, pues podríamos ir a, a comer fuera el, el domingo, ¿no?... Digo, ...bueno, pues, pues vale... ¿eh? a vez, de vez en cuando, no fue daño... ¿eh? ...y, y decían ella... ...bueno, no sé dónde pedir y dónde tal... ...y sale mamá, oye... Que haga parrilla, eh? Porque, ya sabes, que... Ya de comer fuera, joder, unos costellinhas ¿sabes? que menos, eh? Unhas costellinhas a la parrilla, carnora, eh? Claro, pues eso, soy vegetariano Na práctica, en el sentido de que A mi casa, pues, non cocino ni carne ni pescado Pero non soy na teoría En el sentido de que non tengo absolutamente nada En contra de comer animales, eh? puedo tener mis asociaciones a, a, a, a la producción de ¿eh? a la producción de carne ¿eh? para el consumo humano ¿eh? pero bueno las mismas asociaciones son muy parecidas puedo tenerles también hacia la producción de vegetales para el consumo humano lo que pasa es que, bueno eh, cuido que lleve más nociva la de la de animales que la de que la de vegetales ¿eh? Eh, pero bueno de todas maneras que esto estamos hablando de otra cosa y que llegue el placer es que es que sientes ¿eh? pues bueno que también ¿eh? beneficioso por el organismo al ¿eh? sentir un un de placer de vez en cuando siempre sí, sí claro que yé ¿eh? el bueno, beneficioso el, el, el sentirse a gusto el sentirse bien el, ¿eh? el sentir de algo que presta bueno pues hablando de tal, como tal, estábamos hablando de estas cosas y tal con los ella ¿eh? mandan heridas no me acordaba yo fue acordarse ella de que hay muchos muchos años ya ¿Mm? Eh, desarrollamos eh, entre los amigos y, y yo pues un, un concepto muy interesante que tenía que ver con, con esa cuestión eh, ¿conocéis la, la película Matrix? seguro que sí, porque bueno, fue muy famosa en su momento, no sé de qué año era, creo que del, del 2001 pudo ser Matrix, bueno no lo sé luego del 99 en 2003 sé que salió en la, la segunda parte esa eso recuerdo muy bien porque además fue en mayo después hasta el besito ¿eh? porque fui a verla un día de descanso de un trabajo que tuve limpiando piedras de arena vosotros pues, decir cómo se puede trabajar limpiando piedras de arena coño pues puede ser y, y pagan pagabanlo muy bien <risa> más de a de aquella bueno pues la cuestión ya es que bueno no sé exactamente de qué de caño fue la la peli eso 99 2000 2001 no sé por ahí más o menos por ahí ¿eh? ...entre la primera década y la segunda... De, eh, ...del... De, ...no, no, que digo... ...sí, sí, eso, eso, más o menos, por ahí... ...por ahí, por ahí, por ahí, por ahí fue... Por ahí fue. ...bueno, pues la historia es que... Eh, ...en esa película, si más o menos... ...recordéis el argumento... no bueno, pues hay una... ...hay un... ...un mundo, digamos, un mundo feliz... ¿eh? ...feliz pero falso... En ...que la gente vive... ...bueno, pues normal, este mundo en el que vivimos nosotros... igual y mucho decir que llevo un mundo feliz pero bueno vale, venga no vamos a meternos ahora en ese tema porque entonces ya me, me salgo totalmente de, de aquello a lo que a lo que estoy lo que quiero decir ¿eh? que llevo media hora de programa y todavía no un, en un digi. bueno pues entonces es que decía que bueno pues que hay eh, esa división entre un mundo feliz entre comillas y, y pero falso ¿eh? y un mundo real pues bueno pues muy infeliz ...en el que la gente, las personas... ...pues pasen frío, pasen, pasen fame... ¿eh? ...y estas cosas... ...pero por embargo ya es real... ¿m? ...digamos que... ...que las personas en, en, ese, en ese mundo real... ...son son libres... ¿eh? ...son libres porque bueno... ...pues en el, en el otro son esclaves... ...son esclaves... ...ellos están muy a gusto... ...pero en realidad son esclavos... ...y, y están sirviendo nada más que patallos de, de comer... A, a otros, en este caso para sacar energía para máquinas pero podéis usarlo por... Pues eh, después de, eh, de esta pausa eh, Sigue sintiendo anedonia Sigue sintiendo Radio Cuca. Tuvisteis la oportunidad ahora mismo De sentir a los Tijuana en blue eh, eh, Que solo se quedan los muertos Y bueno, yo no sé el motivo por el que se cortó la, ¿eh? la grabación, no sé exactamente dónde se cortó, pero bueno, dado que no furula el. no furula el. ¿Cómo se dice hombre? El ww.radiocuca.org eh, no se nos siente a través de, ¿eh? de, de la página web. pues entonces ya es más importante a lo mejor que, eh, que nunca el fecho de conseguir que quede la grabación entonces bueno, pues volví a arrancar otra vez, ¿eh? otra vez la, la grabación en otro archivo diferente que yo bueno, después intentaré pegarlos, soy muy lerdo, ¿eh? no se me da bien que, no penséis si que yo bien fácil estas cosas, pero bueno, pues ya, ya lo intenta, ya lo intentaré bueno pues que estaba hablando de matriz, coña de la peli de aquella matriz de, ¿eh? de finales de, de a caballo entre la primera década y la segunda de de del ¿eh? de joder mierda no la primera década y la segunda no el a caballo entre el, prim, el Mierda, el segundo y el tercer milenio, coño, eso, eso, así nadie, caballo entre el segundo y el tercer milenio, que no estoy seguro si era de 99, 2000, 2001, por ahí, ¿eh? a caballo entre milenios, a entre milenios estaba la, la peliculina esa, y bueno, pues nada, relataremos que había dos mundos, un mundo supuestamente medio feliz, eh, en el que las personas eran esclaves, ¿eh? eran esclaves, pero bueno, ya era. relativamente feliz. Y había otro mundo donde algunos consiguieran fugir, que ya era un mundo de, de penurias, de, de frío, de fame, de, de necesidades, pero pero bueno en el que lleguen libres. Uno de los hombres libres, ¿eh? supuestamente libres, pues decidía que que no no que que quería más volver a ¿eh? volver a ser un esclavo feliz que ser libre. Y tal, iba a empezar cuando me pescancé de que se corta la grabación, iba a empezar un poquillo a describir lo que era la, la escena principal, ¿eh? principal de si de si donde de explicaba el motivo, el porqué eso. Bueno, él estaba dentro de Matrix, dentro del mundo feliz, ¿eh? porque bueno, eh, había una serie de, de guerreros digamos que peleaban contra las máquinas, los los amos. los que tienen esclavizada la humanidad y que de ese mes en cuando entraben y salían de ese mundo para bueno pues para pa esos escaramuces bueno pues este estaba en ese momento dentro pero estaba, estaba con, con los con los agentes ¿eh? los malos ¿eh? y bueno pues estaba eso de, de explicando ellos como iba a hacer la atracción y tal y no me acuerdo exactamente si, si preguntaban en el porqué lo hacía, o preguntaba el mismo y lo explicaba eh, la escena transcurre en un restaurante ¿eh? en el que eh, el traidor en cuestión está sintiendo un, un chuletón ¿eh? una chuleta y hay un momento que decía él yo sé que esta chuleta eh, no existe realmente que, ye, que ye matriz, diciendo, Y matrix quien está diciendo al mismo celebro que está buena, que está rica, que está jugosa que es que una delicia. Y, y, y no existe de verdad. Hay mucho, mucho tiempo que morrió la cabra vaca, ¿eh? no existe. Pero, pero, ¿sabéis lo que os digo después de conocer esto y conocer lo otro? Eh, dice él, la ignorancia y es la felicidad. Y, ...y pegaba ahí un, un mordisco al, al chuletón... ...al todo el chuletón que tenía en el, en el tenedor... Eh, ...bueno pues eh, a raíz de, de, de esa escena... De, ...de la película... ...pues como os decían antes... Un, ...unos cuantos amigos y yo... Eh, ...desarrollamos un, un concepto... Eh, Eh, sirvió a lo mejor para entender, a mí por lo menos sirvió me fue mucho esa escena para entender una cosa que bueno que seguramente ya muchos otros eh, dibujarán primero, eh, nada acerca del tema, pero que, bueno yo pues a través de la película, pues el fecho ese de que hacer sufrir por buscar la, la coherencia, eh, pues a lo mejor no hielo más adecuado del mundo. ¿eh? A lo mejor lo que ¿eh? lo que nos estaba diciendo eh, ese traidor, y es que igual si sí, de ese mes en cuando, ¿eh? toda la cuadrilla aquella de guerreros, pues se metía en matriz y no se metía para pa ninguna escaramuza, sino que se metía nada más, para pa ir a un restaurante y, y metes unos cuantos chuletes, ¿eh? pues a lo mejor también todos más contentos, ¿eh? y así nada conseguían sobrellevar pues ese mundo de libertad, pero de. de frío, fame y penurias, ¿eh? claro, eh, había que tener cuidadín había que tener cuidadín entre cayer en, ¿eh? en en en esos placeres creados muchas veces ya te fartuco de hablar de necesidades creadas, pero bueno, eh, no pasa nada por falar otra vez, hay que tener a lo mejor un poquitín un poquitín de cuidado de nunca ayer en el en de esto a ellos, digamos, pero También hay que tener cuidado en, en en en no negarse un pequeño placer de xemes en cuando. ¿eh? Si esa persona necesitaba tomar una chuleta de xemes en cuando, ¿eh? Inda no sabiendo que ella era falsa, inda no sabiendo que, que ¿eh? Si tú necesitas comer un chorizo, una mira, vives a llegar hasta una hamburguesa de McDonald's que mira que debe, debe meter miedo eso, ¿eh? Yo, por fortuna, bueno, sí, no, no las comí nunca. De niño no, McDonald's no había de niño Pero alguna vez yo creo que fui a McDonald's. Bueno, y igual, hay mucho tiempo. Pero bueno, que, que debe ser la cosa más espantosa y más tóxica que te puedes echar a la cara. Bueno, pues mesmo eso, ¿eh? Mesmo eso, mesmo una hamburguesa de McDonald's. Pues coño, cómela, no pasa nada, ¿eh? Si te va a proporcionar tanto placer, ¿eh? que seguramente sin placer... Claro, nunca más hamburguesas de McDonald's todos los días, porque entonces seguramente falla un furaco en el estómago y, ¿eh? y tampoco la vas a disfrutar tanto, como si la tomas nada más una, una vez de, de poscos a ramos. ¿eh? Pero bueno, oye, pues de vez en cuando conviene, eh, conviene reducir, conviene darse un homenaje para eh, pa, pa reducir ese sufrimiento que, bueno, el sufrimiento y... inherente a la a la lucha la lucha eh, vista no a lo mejor de, de tirar piedras ni eh, ni de pegarse ni de pegar tiros la lucha vista como el, el sencillo esfuerzo de intentar vivir de otra manera ¿eh? de intentar vivir eh, de una forma paralela a este sistema en el que estamos todos inmersos ¿eh? y tenemos que tenemos que conocerlo por desgracia y tenemos que vivir en él ...casi que val más... Mm, sufrir lo menos posible... ...vale... ...vamos a intentar ser... Eh, ...coherentes... ...y vamos a intentar vivir... ...como pensamos que hay que vivir... ...pero... ...pero... ...no pasa nada... ...por de mes en cuando... ...eh... ...de... ...tomarse un pequeño placer... ...permitirse una incoherencia... ...eh... ...una incoherencia que lo mejor precisamente... ...gracias a esa incoherencia que nos permitimos... ...de ese en cuando... ...pues no llega un momento en el que reventamos... ...y nos volvemos incoherentes... ...absolutamente... ¿eh? ...porque digamos... con Dios, que te mató por culo... ...yo vuelvo a... ¿eh? ...soy como los demás... ...y ya está... ¿eh? ...nosotros eso... ...eh... En el, ...en el... son momento... ...llamamos la... ...la tasa mínima de sufrimiento... ...¿eh?... tasa mínima de sufrimiento que llene de intentar mantener siempre el sufrimiento en el mínimo necesario ¿eh? Oye, eh, si estando queriendo vivir fuera, ¿eh? pues necesariamente vas a sufrir porque, bueno, oye, pues no conozco ningún soldado, ningún guerrero, ningún luchador que te haga contento ¿Eh? siendo bueno pues ver verlos tampoco qué cojones no conozco ni, ni ningún soldado que o sea que ni de estos ni de los otros pero bueno entiendes lo que quiero decir no que vamos a intentar hacerlo pero sufriendo lo menos posible ¿eh? Esa, vamos a dejar el sufrimiento en una, una tasa mínima ¿eh? una tasa mínima y necesaria de vez en cuando igual ¿eh? no es no tampoco no es tampoco ninguna locura ¿eh? facer hacer por por por mantenernos en en el otro llau, en el otro llau, en el de la de la de la de la incoherencia, De ese mes en cuando puede hacer falta ser un poqueñín, un poqueñín cuarentas para conseguir mantenernos en el, mantenernos la la la lucha, para ser capaces de recopilar fuerzas para patar ahí, Mira, una otro tema que salió, y eh, que bueno ya sale más veces cuando te vemos hablando, y, y un tema curioso, si es que gustaría más saberles les vuestras opiniones. Y no pena que, que no furle el chat, porque seguramente que que había que podía haber ahí de ideas, ideas muy guapes. Eh, falamos un poquillín de, de, de temas de, de educación, eh, de temas de, de educación, de la educación de los de los niños, me refiero. y bueno pues eh falamos sobre todo de un tema que ya era el de si ya era bueno ¿eh? partiendo de que bueno pues que los dos pensábamos que las instituciones educativas y no lo más parecido a una, una cárcel ¿eh? Eh, que el que el que el que el, que, que el formato que, que la manera de furular que tienen allí dentro que bueno pues que es lo más parecido a, a una institución penitenciaria Pues eh, debatíamos si era si era beneficioso eh, el, el el no llevar un niño a no llevar un niño a la escuela, eh, enseñarlo en, en casa, eh, que pase lo porque se puede hacerse, eh, puede hacerse, tú puedes eh, enseñar a todo niño en casa y siempre que pase unos exámenes. Eh, nos que certifique que efectivamente está aprendiendo como como de view, pues eh, puede hacerse tranquilamente. Bueno, pues entonces sabemos si era bueno, si era malo. La, mucha gente que conoce esta opción y que, bueno, pues que tal lucha contra lo existente, pues considera que lleva que bueno, que lleva beneficioso. Y claro, decíame, decíame esta persona, decía, bueno, llegue a ver, hay una cosa eh, que llegue, eh, joder. En, en este mundo, quieras que no, el, el leño va a vivir. Y si no, y que estamos metiéndolo en una, en una burbulla ¿eh? O sea que, vamos a ver, no será mejor que, pese a que desde fuera tenga el sofito de unos padres que no creen en eso, y que tampoco iban a mandar que, que estudie, que faija lo que mande del profesor, que... ¿eh? van a ser comprensivos en ese aspecto y muy críticos con lo que hay allí dentro pero no será mayor que por lo menos lo conozca ¿eh? que sepa lo que hay, que sepa como es el mundo bueno pues igual sí y curiosamente tenemos te bastante de acuerdo también en ese, en ese tema ¿eh? una cosa curiosa porque ya os digo es muy muy curioso una, ¿eh? yo muy curioso como las personas que nada más se ven eso pues un par de veces al al año con suerte eh pues como como pueden mantener ideas ideas muy parecidas muy parecidas eh y una cosa curiosa y es una cosa guapa joder y una cosa muy guapa por lo menos a mí a mí oye a mí préstame bueno, sentí sentí un cantar espera voy a hacer una cosa Ah sí, tengo aquí tengo aquí más más cantares. Vale. Pero pues entonces sentí este que llevo muy guapo. A ver. <música> <música> Ao pé da ponte do fim, ao pé da ponte do fim. Radio Cucar Radio cucaracha, 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocucaracha.org. Anedonia, y con todos vosotros el anedonio incomiserable. Que lle lo que está sintiendo esta accidentada noche de jueves 30 de abril del año 2015 Uh, qué susto Venga, ya no, lo dicho, que estáis sintiendo en Edonia, que seguís sintiendo en Edonia en Radio cucaracha. Radio Kukeracha. Eh, ya el 30 de abril de, eh, del año 2015 ¿Mm? El año ya lo mismo, el 30 de abril Son las 23 y 10 minutos de la noche ahora mismo eh, Estamos en la víspera del día del trabajo Día del trabajo, día del trabajador no, no, no me acuerdo muy bien de no, Bueno, no me acuerdo nada, no, no sé Es no sé, la verdad que ahora mismo es sí, el día del trabajador Hoy el día del trabajo Pero no deja de ser una cosa ¿m? curiosa, que lo celebremos, lo celebremos. Eh, yo creo que, que deberíamos lo primero cambiar el nombre. ¿m? Ni el día del, del trabajo, ¿eh? Eh, ni el día del, del trabajador. Ni el día del trabajo asalariado. ¿eh? Eh, y el día de, del trabajador esclavo, supongo yo, ¿eh? que, que se... que se refiere a eso ¿eh? salen ahí los, los sindicatos a celebrar ah ¿eh? que, que buenos somos los esclavos y no sé qué ¿eh? los esclavistas que nos pongan unas condiciones de esclavitud mayor ¿eh? mayor que las de que las que tenemos ahora mismo ¿eh? Eh, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿que soy un exagerado por, por decirlo así no por decir estas cosas ¿eh? eh No os parece, como me parece a mí, que, que el trabajo asalariado es ¿eh? uno de los pilares fundamentales de, de esta sociedad, de este sistema ¿eh? en el que vivimos Sí, el, el, el trabajo, prácticamente el trabajo asalariado, ¿eh? o trabajo autónomo, vale, que ahora mismo también hay mucho de eso Eh, y es una, una una imposición una obligación casi para vivir hay personas que bueno pues que viven en, en, sin trabajar ¿eh? un es porque son ricos ¿eh? son eh, eh, ricos o son rentistas o son qué sé yo alguna cosa de esas y otros porque son hippies ¿eh? Eh, que intentan vivir al al margen de la sociedad digo hippies en general eh, por utilizar un un término ¿eh? Pero pueden necesariamente pueden no ser hippies ¿eh? pueden ser otra cosa ¿eh? no pasa nada también pueden ser otra cosa ¿eh? pueden ser punkies o heavies o qué sé yo Pero pueden intentar vivir al margen de la sociedad y, y sin sin estar esclavizados encadenados a un trabajo salariado. yo por ejemplo pescando eh, me no sé si vosotros pues es de que de que bueno pues que yo una esclavitud eh, la gente que la gente normal eh, la que trabaja ¿eh? bueno no digo que sean anormales los que no tienen trabajo joder bastante faena lle porque una cosa lle que eh, que sea una esclavitud y una obligación y una imposición y otra cosa lle que no sea no sea necesario ¿eh? para algunos Para algunas personas, lo que pasa que lo, lo, lo curioso y lo paradójico es que eh, no que sea obligatorio nada más para esas personas que, eh, que lo necesiten, ¿Mm? eh, ya que ya obligatorio para todos, para que, que no puedes vivir sin trabajar. Mira, lo primero es porque, eh, bueno, pues una cosa muy curiosa, eh, muy curiosa no, que a lo mejor nunca lo pensasteis, pero. supuestamente eh, bueno, supuestamente en España por ejemplo eh, todos por fecho de ser españoles estamos afiliados a, a la seguridad social todos tenemos derecho de, de de sanidad y estas cosas ¿eh? pero bueno, ya ves cuando vinieron las cosas putes, maldades ¿eh? pues hubo un par de amagos de que el que no estuviera trabajando cotizando que, que no tenía derecho a, a médico y estas movidas ¿eh? ¿Veis? Eso y allí una primera cosa que llega a lo mejor, pues, ¿no? pues meter un poquillín de miedo, porque también, bueno, pues como intentan hacernos vivir en la, en la permanente inseguridad, ¿eh? a lo mejor no estamos malos nunca, pero tenemos miedo de ponernos malos y, y no tener cobertura sanitaria, eh, a lo mejor nunca, nunca tenemos un accidente, pero por si acaso tenemos un seguro y pagamos... Bajamos ¿Eh? un seguro pa por si acaso, ¿Pa por si acaso pasa, ¿Pon por si acá, ¿Eh? ¿Pon por si acá. ¿Mm? que hablamos con Penseque? No, pues yo, ¿qué vos día Pienso que lo mejor para más un Penseque, un pensar, ¿eh? que, que un de llevar por si acaso. ¿eh? Que un dejarse llevar por si acaso. Y luego, bueno, pues. Eh, y hay una cosa muy curiosa también, el ver cómo. Como Oye, pues, qué sé yo, el trabajo lo mejor originalmente era para cubrir necesidades básicas, ¿no? Eh, ¿Conocéis la, la pirámide de, de Maslow Westy? Eh? La pirámide esta de las motivaciones, que en la base, las motivaciones más grandes, bueno, pues están la, la, la, las básicas, vamos a joder, pues... oye la comida y el, el techo y estas cosas en ¿eh? la base de la pm de más no, va, no va más allá pero bueno yo creo que cualquiera que de vosotros que tenga un trabajo asalariado que conozca que conoce gente que está metido en el trabajo asalariado pues bueno pues seguramente eh, un buen porcentaje de esas personas eh, obtienen a través de ese trabajo asalariado de esa esclavitud ¿eh? esa esclavitud que bueno pues que fue que un, un tercio de la, de la subida, la eh, eh sería se trabajo más luego trabajo salarial más luego bueno los tiempos marginales de desplazamientos o sea, ahí es si trabajo salarial más luego el, el tener que dormir unas horas de las que bueno pues parte de ellos van a ser para descansar de lo que el cuerpo eh, se cansó en el trabajo salarial ¿eh? podríamos decir que, que, que el trabajo salarial no es verdad que ocupe que ocupe la, eh, un tercio de la vida de las personas eh, probablemente ocupe mucho más, ocupe eh, mucho más, ocupe la mitad o un par de tercios, un par de tercios porque al fin y al cabo, pues sí, incluso el tiempo libre eh, está mediatizado por, por el trabajo salarial. Eh. Eh, claro, porque bueno ...del tiempo libre... Eh, ...intentamos disfrutar... ...porque como no tenemos que trabajar... ¿eh? ...y el tiempo que intentamos disfrutar... ...y a lo mejor pues... ...en ese tiempo libre viene un puente y marchamos... ...de viaje... ¿eh? O, ...o llega el fin de semana y vamos a comer fuera... ...vamos a excursión... ¿eh? Eh, ...todo eso por supuesto... ...con las perras que conseguimos a través del... del trabajo asalariado. ¿eh? ...si no tuviéramos ese trabajo salarial... ...pues eh, no podíamos hacer todas esas cosas... Pero, ¿y que es lo mejor? Tampoco teníamos eh, necesidad de, de faceles, ¿eh? Eh, Yo pues hace mucho tiempo, que, bueno, pues sí, que cuando, cuando trabajes, ¿eh? ves a lo mayor la necesidad de, de, de intentar disfrutar esos esos perros que, de esos perres que ganes trabajando. Pero, ¿y qué es lo mejor? Si no, trabajares o trabajares menos, y ganares menos perros pues claro, no podías permitirte todos esos, todos esos luchos, pero hija mayor tampoco los los necesitabes. ¿eh? Yo acuérdome, eh, una temporada que yo trabajé en la, en la construcción, acuérdome que bueno yo lo que necesitaba ya era acumular perres y yo trabajaba en la construcción básicamente porque ya era un, un buen sector, una oportunidad posible de ganar bastantes perres, eh, En relativamente poco tiempo Porque, claro, Si quería ganarles Lo que no podía hacer puedes ir a, ir a gastarles Pero bueno, yo tampoco tenía idea De, de dedicarme a la, ¿eh? a, al mundo de la construcción Mientras es mucho tiempo De hecho, tuvo un año escaso Nada ¿eh? más en, en el mundo La, la construcción y, Pero claro Los, los compañeros la, Que tenía allí pues me siente que llevaba muchos, muchos años Mucha parte de la subida dedicada a eso a trabajar a la construcción la construcción es un trabajo muy perro muy exigente muy esclavo se dice se dice metafóricamente pero pero no tiene ninguna metáfora y un trabajo esclavo yo acordóme que trabajaba les creo que era a las ocho y media y no a las ocho perdón y estaba hasta las seis ...de los tiempos marginales, que os digo... ¿eh? ...había una hora por medio para comer... ...pero que, total, no me echabas de allí... <ríe> ...comías en una caseta... ...ahí en la obra con los, con los compañeros... Eh, ...llegabas medio el primero... ...para cambiarte y tal... ¿eh? ...salías en realidad medio horno después... ...porque también tienes que cambiarte... ...y poner la, la ropa de, de marchar... ¿eh? ...y yo por lo menos... Eh, ...claro, como me hacía la comida... ...para no... Eh, para no para no gastar allí, de que bueno tener la fortuna de que a veces de aquello todavía vivía con la con la misma y con la misma y viene a veces fácilmente y es la comida para el día siguiente, pero si no claro, pues yo llegaba llegaba a casa eh, con el tiempo justo para hacer la comida y yo como ya estaba muy cansado pues pues marchaba para pa la cama, eh. el mi la mi vida del el yo no consistía en dormir y trabajar. ...dormir, cocinar, trabajar, comer... Y, ...pero bueno, eso, esclavitud... ...llegaba el fin de semana... ...y tampoco vos es que... hacía muchas cosas el fin de semana... ...porque estaba, estaba realmente cansado... ...estaba muy, muy cansado, llegaba cansado... ...y nomás más tenía ganas de, de descansar... ...no hacía nada, descansaba nada más... ...bueno, pues la... la ...caro, a ver, eso... ...porque yo soy un flosho... ¿eh? ...y ayer un flosho en aquel momento... y entonces, pues bueno, yo, yo reventaba los mismos compañeros, como ya estaban fechos allí pues no necesariamente reventaban acuérdame de uno que vivía por el monte que decía que él llegaba a casa por la tarde y que subía a la braña a ver el ganado que tenía por, ahí, que tenía por allí bueno, me, pues hay de todo, ¿eh? hay de, todo. Eh, de todas maneras, lo que sí, lo que sí, verdad es verdad lo que sí quería comentar Y era como, como esta gente se sorprendía de que yo el fin de semana, pues bueno, pues fuera tan tan austero. ¿eh? Porque, claro, decían ellos, joder, aquí sufriendo, porque ya bastante conscientes de que trabajo es y que ya era muy perro y que ya era de lo peor que existía. Y decían, a ver, estamos aquí sufriendo y tal, sí, vale, ser relativamente bien. Pues coño, vamos a disfrutarlo un poco. Vamos a ¿eh? el fin de semana, vamos a viajar, vamos a, a comer fuera. Vamos a tal. Acuérdame que ya era cuando yo estuve trabajando en eso. Y era el, el, el año, el primer año que lo vio el Raluviel de fútbol, estaban en tercera. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, había mucha costumbre de aquella de, de seguirlo, como siempre se si jugaba en Asturias. pues cuando jugaba afuera, pues ti a a Belu, a Llanes, a Revesella, a la Pola Llaviana, al donde fuera, eh, donde fuera. Y bueno, pues cuadro que en aquel tiempo pues hubo hubo un partido que ya era en Yanes. Ya ¿eh? ya y en algún momento, comentara yo, en algún momento muerto de estos, que bueno, pues que yo de aquella que iba a bastante per Llanes, que dieron un sitio muy guapo y bueno, bueno, que muchas veces nos acercamos allá. Bueno, entonces mi nome uno de los que tenía pensado eh ir de viaje con el con el equipo de fútbol, a ver jugar allí al Oviedo, a Llanes, y dije, "Mae, y tú, tú dices que conoces pela zona de Llanes, ¿no?" Y yo dije, "Bueno, pues sí, hombre, sí un poquicito, sí, tal." Ah, dime un sitio para pa comer bien Yo claro que dime Digo mira Yo llegué, no sé porque Yo voy bastante pero, pero Voy en plan de, de llevar un cachupán Y unos frutas Y un poco chorizo lo mejor Y comerlo por ahí sentados en un banco Y quedaban mirando como ...diciendo, pero ¿qué, qué chorrada estás diciendo... ...de, de comer perey ...comer un cacho, un pincho y un bocata... lo quita para allá... ...y él marchó enseguida casi sin contestar... Me ...fue a preguntar a otro a ver si... ...si él sabía en algún sitio para comer... ...claro, y era, y era verdad... ¿eh? ...si él trabajaba... ¿eh? ...y llevaba muchos años trabajando en la construcción... ¿eh? ...si él trabajaba como esclavo... ¿eh? porque bueno, ya os digo que el trabajo en la construcción y era eh, ina lo mejor, más esclavo que, que otras modalidades que pueda haber, menos que otras también, ¿eh? <risa> y era una, bueno, pues que estaba estaba ahí, sin, eh, sin más. él y esto decíamos los otros, además, me lo razonaban, me ah. sí, ¿eh? Decían, cago en la mar, si tra si trabajamos de esta manera el fin de semana habrá que disfrutar un poco, ¿no? Había tú que decía que dice, no, no, el fin de semana en mi casa no se cocina, ¿eh? eso ya la mujer lo sabe, que se come y se cena afuera, sábado y el domingo, y la cena el viernes también y tal. Y, y bueno, claro, y entonces eh, entonces no sé si reflexionaba tanto, pero, pero ahora dame por reflexionar que, bueno, pues que no deja de ser una cosa similar a, a otros trabajos. Pocos trabajos hay, los que... trabajes y ganes perres eh, que realmente necesites para cubrir esa, esas necesidades de la base de la pirámide, de, le, de, Maosu, de la pirámide de las motivaciones, las necesidades. ¿Mm? En realidad, la mayoría de las cosas eh, que haces permiten eh, ganar perres para acceder a esas necesidades creadas. deles que tantas veces falé Que tanto me presta a mí ¿eh? Falar de ese falar tema De, de las necesidades creadas Permítete ¿eh? Tener un coche Permítete tener una vivienda Mejor Permítete salir a comer por ahí Permítete salir a tomar algo ¿eh? Un montón de cosas Que en realidad no necesites ¿eh? Y que a lo mejor precisamente Si no trabajares ...tampoco sentiría la necesidad de acceder a todo eso y ¿Mm? curioso mira yo ahora veo en una pardocha ¿eh? yo por fortuna ¿eh? bueno pues digamos que bueno pues que, que intento limitar las necesidades que hay, ya vos lo dije y bueno pues oye pues tengo menos que otras personas tengo más seguramente que que, que, que otras personas más, ¿eh? pero bueno digamos que yo yo estoy ahí eh, llegué a un instante en el que bueno pues que, que puedo cubrir eh, les les mis necesidades reales ¿eh? incluso bueno pues muchas creaciones que que oye pues que también les disfruto yo como pues te decía antes no soy no soy coherente ¿eh? mm -hmm. absolutamente ni mucho menos. Entonces, hoy pues a lo mejor hay unas cuantas pocas cosas que que bueno, pues que sí si me permito esas necesidades creativas porque disfruto con ellas, ¿eh? Y de si vez en cuando pues viene bien disfrutar un poqueñín, especialmente cuando ya se como yo y prácticamente nada te fae te fae disfrutar. Mm -hmm. Pero bueno, eh, ya yeah. Yo estoy pensando de mejora que Realmente difícil Al ¿eh? eh, encontrar un trabajo Una ocupación en la que Pese a lo que dicen que eh, Los trabajos de ahora Que son con sueldos miserables Y demás Yo no soy quien a encontrar un trabajo ¿eh? En el que trabajando pocas horas Por supuesto ganando ¿eh? Porque trabajo pocas horas Pero sería si capaz de eso, de, de, de, de, de trabajar porque horas, soles, de no convertirme en un esclavo. ¿eh? Cuéstame cuesta bastante, bastante trabajo. Eh, en, en, a, además, bueno, digamos que parece que la gente se sorprende cuando ¿eh? quieren subir las horas. Dices, no, no, pero si yo no quiero trabajar más horas, ya ¿eh? trabajo bastante, <risa> trabajo a fondo, cúbrolo todo, cúbrolo todo. Claro, luego sorprendeos, ¿cómo que lo cubres todo? No tienes coche, Non usas el Quelle que non te da para ello? Acuerdo me, me obra, en una construcción. Claro, yo iba a trabajar en bicicleta. Yo agarraba todos los días la mi bicicleta y iba para allá. Y había un rapaz que me miraba así todos los días, ahí raro y tal. Y un día que me dijo. Cago en la maravilla, pero que, que, que no ganes bastante para comprar un coche. O. Y yo dije, bueno, pues posiblemente, no sé, sí, sí, supongo que sí. Todos son facilidades para comprar un coche, ¿eh? pues pagar los plazos, pues, pues pedir un préstamo, pues. Pero bueno, oye, no me dejaba de ser eso de eh, compro un coche para poder ir a trabajar y tengo que trabajar para pa pagar en mi coche, ¿no? Sí, bueno, eso que pasa una broma, que decimos en plan de broma, pero yo cuido que no sea una broma, que hay una cosa muy muy real esa, ¿eh? eh de trabajar para pa tener a para para poder cubrir una necesidad que si no trabajares no tendrías. ¿eh? Entonces, eso es que me decían, pero ¿por qué tú que llegas, no sales nunca a comer por ahí, no te das el placer. Digo, bueno... A mí no es exactamente un placer. Pues ser un placer eso, pues como este domingo que voy a ir con la mi mamá. ¿eh? Pues sí, pero que llegue dos veces al año, tres. Y que si no fuéramos seguro que disfrutaríamos, pues, pues comiendo en su casa, en la mía. ¿eh? No sentimos esa necesidad. Últimamente también, bueno, últimamente ya es mucho tiempo. tal, Eso de quedar para tomar algo. Yo disfruto normalmente quedando... para no tomar nada, quedando para sentarse en un banco, quedando para dar un paseo, quedando para charrar. ¿eh? Esa obligación de ¿eh? de como quedes con alguien, hay ¿eh? que meterse en un sitio y, y consumir. ¿eh? Claro, luego, oye, la, los que pensamos así, somos los que atentamos contra la contra la economía. ¿eh? Porque claro, la economía... estamos en, viviendo en un capitalismo de consumo, hay que consumir, si no consumimos, va pato todo el garete. ¿eh? Si es un no paro en el chigre a tomar un cafetín, el Chigleru, ¿qué? A tomar por saco. ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que yo estoy con el, con el concepto ese de crecimiento, amigos. ¿eh? Yo soy decrecentista entonces, es, bueno, pues, todas esas, todas esas cosas igual no... igual no no no van conmigo, yo soy de otra de otra manera. No sé si soy mayor o si soy peor, ¿eh? eso sí, quede claro que, que no lo sé, pero bueno, oye, pues, en fin, yo soy yo, ahí Y vosotros que estáis sienténdolo aquí, sois vosotros, y si no lo siente nadie, ni nadie, qué sé yo. Bueno, <risa> claro, no podía hacer eso, ¿eh? porque entonces es que se cortaba el cantar. No, no pasa nada, quedaba nada más unos unos pocos minutinos. No, minutinos no, segundinos. No, no pasa nada. No me das cuenta que yo empecé sin pifis, tenía que cometer la, la, la pifia, la pife después más, más adelante. <risa> Bueno, de todas maneras, mira, la PIFE viene bien porque así nada termino, termino el programa con pifia. Eh, un saludo muy grande a toda la gente que lo sintió a través del 107.3, la frecuencia modulada, un saludo a Macetu que tuvo ahí en el, en, el, en el chat, aunque fue el que me comunicó que no se podía sentir a través de www.radioqcan.org, así que hay razón de más para ver si soy quien ha... amestar los dos pedazos de grabación y subirlo al archivo.org para que lo tengáis ahí los que os interese descargarlo y a los que no y a los que sí y a los que todos que la semana que viene tenéis aquí ya sabéis espero que en un bosco ya en vale venga tal llueguiín que todo lo que te han contado todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio señor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 De lunes a viernes, domingos y festivos Hay tiempo te queda para verles venir E intentar discernir entre tanta borralla Que ya les vale de cuentos chinos y embuses oficiales Punto final y mucho cuidadito Con hacer recordar quién fuera el delfín del océano general Porque ya da igual porque hoy los supuestos contestatarios vienen también de las arcas del Estado Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero un a la disidencia, bien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 que no te no no no no no no no